Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, venimos eh, desde el año pasado en realidad ya generando acciones para las infancias Este espacio además de tener muchos talleres en general, sobre todo nos interesa el trabajo con infancias Así que solemos tener propuestas todo el año Pero ya el año pasado probamos un primer formato de una especie de festival o de programación de vacaciones de invierno, con espectáculos de acá y de otros lugares. Y este año nos animamos a hacer todo julio un festival. Eh, todos los fines de semana va a haber propuestas distintas. En la semana que tenemos las dos ciudades vacaciones también va a haber alguna, algún espectáculo en la semana. Así que bueno, hay una programación de, de, de muy diversa, con propuestas distintas, de teatro, de música, de clown, de narración... Eh, para distintas franjas etarias también, largamos este finde con un tal Cirano de Bergerac que es un, un espectáculo del Teatro que Tren de Río Colorado que ya estuvo hace un tiempo en nuestro, en nuestro ciclo, triciclo que hacemos con el caldero y, y el tubo y como está buenísimo el espectáculo y la verdad que la gente se fue súper contenta y nosotros también eh, les propusimos que vuelvan ahora para vacaciones así que sábado y domingo a las 16 horas viene un tal Cirano de Bergerac Muy bien, bueno, y la idea entonces es que todos los fines de semana, como decías, haya distintas propuestas variadas. Eh, ¿Querés adelantarnos un poco de qué va a haber? Sí, el fin de semana siguiente, eh, en el marco de triciclos justamente, que sucede una vez al mes, viene un grupo de pihuees. ...con un espectáculo que se llama Aventuras sobre Ruedas... ...que trata sobre el cuidado del ambiente... Eh, ...después tenemos Un Cirquito Casi Imposible... ...de Pablo Mario, en la semana, el jueves 18... ...sábado 20, eh, viene Betiana Quiroga... ...con un espectáculo de narración y teatro mapuche... ...el domingo 21, está Angela Cuellar... ...con un espectáculo para primera infancia, de 1 a 3 años... Es un espectáculo que ella ya viene haciendo todos los meses, acá en Expresión Raíz, ahora cambia el repertorio de, de canciones y contenido, eh, pero es para los bebés, está buenísimo porque andan ahí deambulando, son muy chiquitos, pero bueno, es una propuesta bastante inédita en nuestras ciudades que haya un espectáculo con contenidos específicos para esa edad. Y cerramos con melodías de canciones, eh, una banda de música para infancias, de música latinoamericana. Eh, así que bueno, ahí terminamos bailando y cantando el último fin de semana, el sábado 27 es el último espectáculo que tenemos programado en julio. Bueno, variada propuesta entonces para no solamente las vacaciones, sino todo el mes de julio, eh, para distintas edades, como vos decías, ¿cómo va a ser el tema de la entrada? ¿Se puede adquirir antes? ¿Ya se puede ir reservando? Sí, en vacaciones está bueno ir. Siempre trabajamos con un sistema de venta de entrada anticipada más barata, con descuento. Eh, y en vacaciones siempre está bueno ir reservando porque la verdad es que la experiencia del año pasado es que, el, que los espectáculos se llenaron, a veces tuvimos que hacer doble función, así que siempre está bueno anticiparse a comprar y además bueno tener el descuento más barato a la entrada también está bueno en estas épocas así que sí, eh, pueden escribir a, a nuestro WhatsApp que está en las redes en Expresión Raíz Casa Cultural en Instagram, en Facebook, ahí ven nuestro WhatsApp y nos pueden escribir y adquirir la entrada y además este año tenemos un, bueno en esto que siempre intentamos hacer que es eh, encontrarnos con otros emprendimientos eh, vamos a tener un, un cruce con Jauja que es la ladería de enfrente así que con la entrada de, de, de expresión raíz tienen un descuento en Jauja para ocasiones de invierno y Jauja también va a sortear unas entradas para que puedan venir a los, a los espectáculos y además también Eh, la canoa de papel y Paz Ilustrada, que, que es un emprendimiento de yoga para infancia, van a tener acá un, un puestito para también compartir sus, su, sus libros y sus juegos. Así que bueno, hay, va a haber distintas cosas. Bueno, eh, hablando así de este, de este tipo de espacios, de la importancia que tiene no acercarnos a todas nuestras casas culturales, entiendo también que ustedes están trabajando en red con otros espacios aquí, de hecho hoy tienen una reunión. ¿Querés contarnos un poco cómo vienen trabajando? Sí, desde el año pasado formamos una red de espacios culturales independientes y autogestivos de Viedma y Patagones, una red incipiente que están haciendo y, a la, y que está abierta para que se sumen los espacios que quieran sumarse eh, y venimos pensando en estrategias de, legislativas de fomento de nuestros espacios. Así que estamos trabajando en una idea de, de ordenanza de habilitación, pero sobre todo que pongan el foco en nombrarnos como lo que somos y pensar también desde el Estado de estrategias para fomentar este tipo de, de espacios que tienen una lógica de funcionamiento distinta a la comercial, en general somos espacios que trabajamos en formato cooperativo, horizontal, con grupalidades. Entonces, bueno, encontrar esa figura legal que nos, que nos nombre, nos habilite y también nos ayude o, o, nos, o, o, o piense estrategias desde el Estado para fomentar este tipo de espacios. Así que... ...hoy a la tarde a las 19.30... Eh, ...hacemos una reunión abierta... ...a la comunidad cultural y artística... ...no solo a quienes forman parte de espacios... ...sino también a los hacedores... ...porque son quienes trabajan en nuestros espacios... ...los invitamos y las invitamos al Teatro El Tubo... ...para bueno, contarles de qué viene... ...este proyecto de ordenanza... ...estamos ahí tendiendo algunos puentes... ...con, con los consejos deliberantes... ...de Viendo y Patagones... ...hicimos ya algunos, dimos algunos pasos... ...y la verdad que tenemos buen recibimiento... ...es algo que falta, una ordenanza así... ...pero bueno, nos interesa compartir la comunidad... ...y con la comunidad y además tener más voces... ...para la construcción de esta ordenanza... ...que sea una ordenanza realmente colectiva... ...y que atienda a las... ...a las situaciones de, por lo menos la mayoría... ...de quienes estamos en este ámbito trabajando. Bien, actualmente, ¿cuántos espacios forman parte de la red? Y somos nueve espacios... Eh, ...sí, somos bastantes... Eh, ...algunos, bueno... ...van y vienen, porque tienen que ver también... ...con su formato de trabajo... Eh, pero bueno, hay muchas expresiones, muchos espacios donde suceden actividades artísticas y está bueno dialogar con todos y poder pensar estrategias en común o formas de organización, por más que cada uno tiene su propio modelo de gestión, eh, hay cuestiones transversales que está bueno pensarlos con la comunidad. Así que bueno... Todos quienes se sientan de alguna manera interesados en este tema o crean que, que pueden hacer sus aportes, que seguro que sí, están recontrainvitados hoy, 19.30 horas, en el tubo.